Si alguien le preguntara cuál es el tercer mandamiento, ¿podría mencionarlo? No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Este mandamiento ha guiado a generaciones de creyentes e incluso a los ratings de los medios de comunicación hasta días recientes. Hoy, el Dr. David Jeremiah aquí en Momento Decisivo presenta su mensaje. Nunca pensé que vería el día cuando se escarnecería tanto a Jesús. El Dr. Jeremiah reprocha a los comediantes y empresarios comerciales que escarnecen el nombre de Jesucristo y les presenta a los creyentes el reto de evaluar lo que hayan divertido y a qué costo. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir este mensaje. Gracias por acompañarnos hoy, ¿saben? He vivido una vida buena y he visto muchas cosas, un montón de mejoras maravillosas en nuestra cultura. Yo ya estaba vivo antes de que la televisión fuera una experiencia diaria y la aparición de la Internet y todo eso. Tenemos muchas bendiciones al contar con tantas ventajas maravillosas en esta cultura. Pero también he vivido para ver algo de la degradación. Hay una cosa que me inquieta grandemente y estoy seguro que le preocupa a muchos de ustedes también. No hace mucho tiempo, en los Estados Unidos de América, a Jesucristo se le honraba y respetaba como el Señor a quien adoraban la mayoría de los ciudadanos. Pero hoy, Jesús y su nombre es motivo de escarnio en nuestra cultura actual, especialmente por televisión, en las películas y en la prensa. Cuando hice la investigación para este capítulo en cuanto a la forma en que esta cultura ha escarnecido a Jesús, la mayoría de las ilustraciones que hay son tan viles y tan vulgares no puedo repetirlas. Quisiera que nadie más las viera. Por cierto, que no las menciono en el libro. Pero muchas de las ilustraciones que he mencionado en este capítulo 3 del libro, nunca pensé que vería el día, le ayudarán a entender lo que está sucediendo hoy con el bendito nombre de Jesús. Quiero animarle a que solicite este libro y lea el capítulo y hoy y mañana escuche este mensaje por radio. Preguntémonos nosotros mismos, ¿Quién es este Jesús a quien amamos? No vamos a hablar mucho de lo que otros están diciendo en cuanto a Él. Voy a decirles lo que la palabra de Dios dice en cuanto al Señor Jesucristo, partiendo de la carta a los hebreos. Vamos a regocijarnos en nuestra fe en Jesucristo. Para repetir, el libro y la guía de estudio se titulan Nunca pensé que vería el día. Por favor, comuníquese con nosotros para más información de cómo ordenar a ambos. Así que, Empecemos esta lección con un relato que estoy seguro que usted hallará sorprendente. El 13 de enero del 2011, el animador de un programa de comedia en una televisora hizo bromas a costa de una controversial cuña comercial de cierta marca de tostaditas de maíz. Los fabricantes de las tostaditas habían promovido un concurso para escoger una cuña comercial que se esperaba utilizar durante el supertazón del 2011. La cuña comercial que utilizó el comediante fue una de las que participó en el concurso, aunque no fue la seleccionada, con todo. Algunos sitios web la recogieron y así llegó al programa de comedia esa noche. En la cuña, un sacerdote está preocupado sobre cómo podría promover la asistencia a su iglesia. Orando en busca de ideas, el cielo le revela la solución. Reemplazar la hostia de la comunión con tostaditas de maíz de esa manera en particular. La cuña comercial resultó particularmente ofensiva para los católicos romanos porque según su doctrina... La hostia que usan en la Eucaristía en realidad se transforma en el cuerpo de Cristo. El comediante decidió utilizar la cuña en su comedia. Voy a leerles un fragmento del relato aclarando de antemano que esto me produce gran tristeza. Y estoy seguro que también la producirá en muchos de ustedes. El comediante dijo, Ahora amigos, yo soy un católico romano devoto. Y el público presente en su comedia lo aplaude y alienta. Así que él saca un paquete de tostaditas de maíz de debajo de su escritorio y dice, «Yo sé que la Eucaristía por lo general usa la hostia, pero debido a la transubstanciación se convierte en el cuerpo de Cristo. Así que, francamente, no veo por qué Jesús no puede ser una tostadita de maíz. Las tostaditas de maíz no tienen levadura. Y después de todo, Jesús se golosificó por nuestros pecados». Y recuerden que según Marcos 14.20, Jesús dijo que sería traicionado por uno de los doce, que moja conmigo en el plato. Por supuesto, el público se deshizo de la risa. Y entonces la imagen de la Biblia y el texto de Marcos 14.20 aparecen en la pantalla. Así que en ese tiempo ya tenían salsa para mojar, dijo el comediante. Por consiguiente, Jesús fue una tostadita. Todo mundo sabe que la iglesia católica romana podría usar unos cuantos métodos para ahorrar en estos momentos. ¿Qué mejor manera que reemplazar el producto? El próximo miércoles, todos podemos hacer que nos marquen la frente con residuos de tostaditas de maíz. Por el precio correcto, no hay razón por la que la gente no pueda ser bautizada en refrescos carbonatados. Eso sería la forma más extrema de bautismo. De una vez por todas, le mostraremos al Islam cuál es la religión más radical. A menos que usted haya visto la comedia sobre la cuña comercial o la haya visto en algún sitio web, probablemente no ha oído gran cosa en cuanto a esto de equiparar a Jesús con una tostadita de maíz o de decir que Él se golosicrificó por nuestros pecados. A decir verdad, incorporar a Jesucristo en situaciones denigrantes y ofensivas es tan común en nuestro país que ya casi ni llama la atención a nadie. Nunca antes el retrato bíblico de Jesús ha sido tan foráneo como en nuestra cultura actual. La imagen de Jesús aparece en estampados en camisetas por televisión. A menudo se le presenta en caricaturas como en la serie animada de Simpsons y South Park. En el cine se hace burla de Jesucristo en películas tales como El Código da Vinci. En una entrevista en el 2010, un popular músico homosexual dijo «Pienso que Jesús fue un homosexual compasivo, súper inteligente que entendió los problemas humanos». El conocido ateo Richard Dawkins afirma que «un Jesús renacido de buen grado se pondría una camiseta con la leyenda «Ateos por Jesús». Dijo «Le debemos a Jesús el honor de separar la ética genuina, original y radical, separándola del sinsentido sobrenatural que él propuso como hombre de su tiempo». En el libro titulado Destronando a Jesús, dejando al descubierto el esfuerzo popular de la cultura por destronar al Cristo bíblico, los eruditos Darrell Buck y Daniel Wallace explican que la noción popular de Jesús hoy no es el cristianismo bíblico, sino lo que ellos denominan jesucismo. Jesucismo es un término acuñado para un relato alterno en cuanto a Jesucristo. Aquí el centro del relato sigue siendo Jesús Pero Jesús como profeta o maestro de sabiduría religiosa, su papel primordialmente es de maestro y ejemplo. El estatus especial de Jesús incluye su perspectiva de la condición humana y la iluminación que Él aporta a la misma. En este relato, la clave es que Jesús inspira a otros, pero no hay trono para Jesús. Él es uno entre muchos, tal vez el mejor, y por cierto, uno de quien podemos aprender y a quien podemos seguir. Pensaba que nunca vería el día en que Jesucristo sería comida fácil de comediantes y empresarios, especialmente los que profesan fe en él, como aquel comediante que por su propia boca dice ser católico romano devoto. No estoy ensañándome contra este comediante en particular, ni criticándole por sobre otros, porque en realidad ese episodio es uno de los más contables en la crónica. Una buena parte del material que encontré en mi investigación ni siquiera podría decirlo en público, porque es nauseabundamente insultante y vil. Pero este episodio nos demuestra lo fácil que es para nosotros como cristianos dejarnos embutir en el molde de este mundo si no estamos constantemente filtrando lo que hayamos divertido y a costa de qué? Alguien hizo un estudio sobre aquella comedia y dijo que en los meses anteriores, el episodio en cuestión, el programa contaba con más de un millón de telespectadores. De acuerdo a otra encuesta, el 83% de los estadounidenses dicen que son cristianos. Sé que es una cifra exagerada y sabemos que no es verdad, pero eso es lo que afirman. Con todo. Eso significa que el 83% del más de un millón de telespectadores de la comedia de Marras esa noche vieron el episodio a que nos referimos. Usando estas cifras que tienen poco de científico, permítanme preguntarles, ¿por qué nadie dijo nada al respecto? ¿O por qué ustedes no oyen nada al respecto? Nunca apareció en las noticias. Ahí murió. Si eso es verdad, unas 800 mil personas oyeron al comediante hacer eso en estos días en que Somos tan tolerantes y tenemos tanto miedo de hacer críticas que dejamos que las cosas pasen sin siquiera levantar nuestra voz. Al Jesús que debemos conocer, no lo hallaremos en los medios de comunicación modernos. El pastor John Piper ha dicho que, Al grado en que se le enseña a la iglesia cristiana a desconfiar en el Jesús de los Evangelios y a buscar siempre nuevas creaciones humanas de Cristo, el Jesús real queda nublado y se embota su poder para librar de las tradiciones no bíblicas que lo atan. Todos sabemos lo que es música de ascensor. Es la música que tocan en los ascensores y uno ni se da cuenta de que se está tocando, sino cuando se presta atención y se pone a pensar si se está en el ascensor solo. Ah, hay música que está tocando. Es música de fondo. La tocan en los ascensores, centros comerciales y almacenes. Es algo que se mete en el subconsciente sin que uno la invite. La música de ascensor siempre está tocando, así que, No le prestamos mucha atención y, sin embargo, nuestro subconsciente la está recogiendo. Mensajes culturales, tal como el que acabo de indicarles, y que continúan siendo tolerados por razón de la corrección política, es como música de fondo, poco a poco se introducen en la conciencia de los cristianos. Es como un ruido cultural, sea si que llegue a nuestras vidas por boca de un comediante en un programa a altas horas de la noche, o tal vez por la boca de algún predicador en alguna mega iglesia el domingo por la mañana, o en una entrevista a algún dirigente de alguna denominación tradicional o de miles de otras fuentes, los mensajes en cuanto a Jesús siempre están llegando a torrentes a nuestra cabeza. Si no prestamos atención, esos mensajes, como el mensaje que se almacena en silencio, subconscientemente cambia la manera en que pensamos de nuestro Señor Jesús, que es nuestro Salvador. En medio de este cuadro sórdido de Jesucristo y nuestra cultura, tenemos la Biblia. En la Biblia tenemos el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la Carta a los Hebreos. No sé si ustedes ya lo saben, pero hay más en cuanto a Jesús en la Carta a los Hebreos que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento, excepto los cuatro evangelios. Si usted quiere saber en cuanto a Jesús, obviamente, lee los cuatro evangelios. Y si quiere saber incluso más en cuanto a Jesús, lee la carta a los hebreos, porque la carta a los hebreos habla del Señor Jesucristo. Hebreos fue escrito para cristianos judíos del primer siglo que en su mayoría habían salido del judaísmo. Muchos se hallaban en peligro de darse por vencidos. Estaban bajo extrema presión debido a su fe, sufriendo ridículo y persecución incluso de parte de sus propias familias por haberse convertido del judaísmo a Jesucristo. Muchos habían aceptado esta adversidad de buen grado, pero había otros que estaban a punto de darse por vencidos. Así que la carta a los hebreos apela a los creyentes para que conserven su fe firmemente anclada en verdad y con firmeza en Jesucristo. El escritor de Hebreos, cuya identidad no sabemos, nos enseña que ningún creyente puede hacerle frente a la adversidad a menos que Cristo llene su horizonte y afine sus prioridades y domine su experiencia. Y todavía más importante, desde una perspectiva teológica, Hebreos es el único libro que empieza con la palabra Dios. ¿Lo sabían? Es el único. Ahora bien, en el griego las cosas no son así. Pero por alguna razón, Dios hizo que el libro, al ser traducido a nuestros idiomas modernos, empezara con esa palabra Dios. La mayoría de las demás cartas empiezan con el nombre del escritor humano, Pablo, o Pedro, o Juan. Pero no sabemos quién es el autor del libro de Hebreos, así que como el libro empieza con la palabra Dios, eso nos permitiría considerar a Dios como escritor, ¿verdad? Dios es el escritor de Hebreos, tanto como los demás libros de la Biblia. El tema de hebreos, como ya mencioné, es Jesucristo. Jesucristo era aquel a quien estos jóvenes cristianos debían conocer. Era alrededor de él que ellos debían envolver sus vidas. Solo Jesucristo, en una comprensión bien redondeada de quién es él, podía ayudarlos a atravesar las dificultades que estaban enfrentando, amigos míos. Pienso que eso también es cierto en nuestro mundo hoy. Pienso que como cristianos dedicamos nuestros pensamientos y nuestra mente a un montón de otras cosas y nos alejamos de Cristo. Después nos preguntamos por qué tenemos tantas dificultades. Jesucristo es quien prometió ser más que un hermano, y nos guarda en toda situación, tal como los cristianos del primer siglo necesitaban a Cristo, también nosotros necesitamos a Cristo en nuestras vidas, no solo como nuestro Salvador, sino como el amigo y compañero constante en nuestras vidas. No todo libro de la Biblia es tan claro en cuanto a su tema, pero al abrir la carta a los hebreos en el capítulo 8, descubrirán de qué trata el libro. Leemos en Hebreos 8.1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. De eso es de lo que trata el libro de Hebreos. Habla de Jesús. En la carta a los hebreos aprendemos que Jesús es mejor. Es mejor que todo. Jesús es mejor que los ángeles, es mejor que Moisés, es mejor que Josué, es mejor que el antiguo pacto, es mejor que los sacerdotes. De hecho, la palabra mejor aparece 13 veces en hebreos. Jesús es mejor. Leí en un libro sobre la carta a los hebreos que el escritor decía que lo mejor se mejora. Esa expresión es una cuña favorita de los publicistas. No es que lo que haya antes haya sido de mala calidad, es simplemente que lo que ahora tenemos es superior o mejor. La carta a los hebreos bien pudiera haber usado la misma cuña. Lo mejor simplemente se mejoró. Así que aquí, en las primeras páginas de la carta a los hebreos, vemos al Jesús real. Pienso que en lugar de dedicar nuestro tiempo a refutar la forma en que el mundo piensa en cuanto a Jesús, nos iría mejor si concentramos nuestra atención en lo que la Biblia dice respecto a Jesús. Se dice... Que cuando se trata de descubrir un billete falsificado, no se estudia el billete falsificado, sino que se estudia el billete real. Cuando se sabe cómo se ve el billete real, se distingue al falsificado en cualquier momento. Es fácil. Así que necesitamos volver a conocer quién es Jesús según las Escrituras. En los primeros capítulos de la Carta a los Hebreos aprendemos varias cosas en cuanto a Cristo. Vamos a avanzar en esto con rapidez porque me entusiasma mucho predicar sobre esta carta porque uno predica a Jesús de inmediato. Como saben, yo predico a Jesús todo el tiempo, pero a veces es como si uno lo pusiera entre otras cosas. Pero cuando se enseña a Hebreos, Jesús es el enfoque de toda la lección. En primer lugar, Cristo es la palabra final de Dios. ¿Lo sabían? Leemos en Hebreos 1:1. Dios Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora... Observen con atención lo que dice, dice que en el Antiguo Testamento Dios habló muchas veces y de muchas maneras, le habló algo a Adán, le habló otro poco a Moisés, le habló a Abraham un poco, le habló a David y a Salomón, algo aquí y algo más allá, habló en varias ocasiones, desde Moisés, en el Pentateuco, hasta los profetas que terminan en el libro de Malaquías, pero nunca le dijo todo a una sola persona y en una sola ocasión, así que era un poco aquí y un poco más allá. Nosotros somos bendecidos porque tenemos una colección de lo que Él les dijo a todos ellos, pero nunca hubo una ocasión en el Antiguo Testamento en que hubiera una palabra final completa de Dios. Pero cuando se llega al Nuevo Testamento, se nos dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Sabían que uno de los títulos de Jesús es el verbo o la palabra? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1.1 Ese es Jesús. Jesús es la palabra final de Dios al hombre. Cuando Jesús vino a su lugar en esta tierra, era simplemente Dios andando en carne humana. Cuando Dios quiso comunicarnos quién era, tomó la deidad y la vertió en humanidad y dijo, Este es quien soy. Jesús anduvo en esta tierra. Así que Jesús es la palabra final de Dios al hombre. Si usted está buscando a otro mensaje de Dios aparte de Jesús, tendrá que esperar mucho tiempo. Dios ha hablado de manera final y Jesús es el mensaje. Jesús es la palabra final de Dios para el hombre. Cuando habló en Cristo dijo todo lo que quería decir. Si usted quiere saber quién es Dios, estudia a Jesús. Si quiere saber cómo es Dios, la Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Cómo entendemos el espíritu? No podemos. Así que Dios se encarnó y se puso en un cuerpo humano a fin de que podamos saber cómo es Dios al observar a Jesús. Jesús es Dios encarnado. Jesús es la palabra final de Dios. Pero al seguir leyendo la carta a los hebreos, se halla, en segundo lugar, que Cristo es la primera causa de la creación. En Génesis 1 leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero al llegar al Nuevo Testamento descubrimos que la persona de la Trinidad que participó en el proceso de la creación fue Jesucristo. ¿Sabían que Jesucristo es el Dios creador? Usted dice, Jeremiah, ¿en dónde haya usted eso? Me alegro que lo pregunté. Colosenses 1.19 dice, Por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda plenitud de Dios, Esto quiere decir que Jesucristo es exactamente el mismo Dios porque Él es Dios. Esa es una de las declaraciones más claras en la Biblia respecto a la Deidad de Cristo. Juan 1.18 dice, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No podemos ver a Dios. Él es Espíritu. Usted no puede ver a Dios. La Biblia dice que usted no puede ver a Dios y quedar vivo. Pero usted puede ver a Jesús en las páginas del Nuevo Testamento. Y al ver a Jesús, la Biblia dice que usted ve a Dios. En la primera carta a Timoteo 3.16, Pablo expresó su asombro y dijo, E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y Jesús dijo de sí mismo, El que me ha visto a mí... ha visto al Padre, como leemos en Juan 14, 9. Quiero dejar esto bien claro porque uno de los grandes debates actuales en cuanto a Jesucristo, como les leí hace unos momentos en la cita en cuanto al jesucismo, es que Jesús es un hombre bueno, no es Dios. Usted no puede creer eso y llamarse creyente bíblico porque la Biblia enseña que Jesús no es simplemente un hombre bueno. Él es Dios hombre. Si no entendemos eso, no podemos entender el cristianismo. Aquí, en el capítulo 1 de Hebreos, en el versículo 8, tenemos una de las pruebas más claras de la Deidad de Jesús. Leemos, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Aquí tenemos a Dios Padre, llamando Dios a Jesús su Hijo. Usted dice, yo no creo que Jesús sea Dios. Entonces usted no está de acuerdo con Dios. Dios dice que Jesús es Dios. Si usted piensa que Jesús no es Dios, entonces usted tiene un problema con Dios Padre, porque el Padre dice: Tu trono, oh Dios, hablando de Jesús, por el siglo del siglo. Cuando vemos hacia atrás a la historia, tenemos la tendencia de recordar muchas de las cosas buenas de nuestros héroes, de los padres de la patria. Si yo tomara una encuesta y le preguntara: ¿Qué opinan ustedes de Thomas Jefferson? la mayoría daría buenas opiniones respecto a él. Fue uno de los escritores de la Declaración de Independencia. Es un héroe de la patria en la mente de muchos y estoy agradecido por lo que él hizo, tanto en la Declaración de Independencia como también muchas otras cosas de las cuales no se habla mucho. Entre sus logros tenemos lo que se llamó la Biblia de Jefferson. ¿Alguna vez han oído de ella? A Jefferson le gustaban las enseñanzas morales de Jesús, pero no creía que fuera Dios. Y no le gustaban las referencias a la Deidad de Jesucristo que se hallan en los cuatro evangelios, así que determinó producir una versión del Nuevo Testamento en la que eliminó las enseñanzas de Jesús del contexto religioso en que se le había anotado. En una carta a John Adams, fechada el 13 de octubre de 1813, Jefferson escribió en cuanto a separar las enseñanzas morales de Jesús, leo textualmente, «Se halla que queda el código más sublime y benevolente de moral que jamás se haya ofrecido a los hombres. Yo he realizado esta operación para mi propio uso, recortando versículo por versículo de una Biblia impresa y arreglando la materia que evidentemente es de Jesús y que es tan fácilmente distinguible como diamantes en un estercolero». el resultado es un folleto de 46 páginas de doctrinas puras y sin sofisticación Así, con una cuchilla Thomas Jefferson recortó los versículos de las enseñanzas de Jesús que admiraba en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan los pegó en orden cronológico omitiendo toda referencia a milagros, ángeles, profecía, trinidad, teidad o resurrección y cosas parecidas todo lo que sugiriera que Jesús fue alguna otra cosa que un gran maestro moral que vivió una vida breve pero que hizo un impacto grande en el mundo. La Biblia de Jefferson se acaba en una tumba sellada. Ese fue el Jesús de Jefferson. La vida, muerte y sepultura de un buen hombre y un gran maestro, una vida cegada en su plenitud, nada de resurrección de los muertos ni segunda venida en poder y gloria. Felizmente. Jefferson no permitió que se publicara esa Biblia en su vida, pero la publicó en 1895 su nieto. Y aunque usted no lo crea, más tarde fue reimpresa en 1904, por decreto del Congreso de los Estados Unidos. Por muchos años, ejemplares de la Biblia de Jefferson se dieron a los miembros del Congreso cuando eran elegidos. Tal vez algunos de nuestros problemas actuales se remontan a ese momento. La presentadora de un programa de la cadena pública de televisión de los Estados Unidos nos da un excelente sumario de lo que Jefferson logró al editar su Biblia. Jefferson descubrió a un Jesús que era un gran maestro de sentido común. Su mensaje fue la moralidad del amor y servicio absolutos. Su autenticidad no dependía del dogma de la Trinidad y ni siquiera de la afirmación de que Dios inspiró de manera singular a Jesús. Jefferson veía a Jesús, según sus propias palabras, como... un hombre de nacimiento ilegítimo, de corazón benevolente, mente entusiasta que aplicó sin pretensiones de divinidad, acabó creyendo en esto y fue castigado con la pena capital por sedición y crucifixión según la ley romana. En breve, el Jesús del señor Jefferson, modelado según los ideales de los pensadores del siglo de las luces de su día, llevaba un extraordinario parecido al mismo Jefferson. Así que Jefferson se inventó un Jesús parecido a su propia persona y no me vean como si yo fuera el único que haya notado que la gente haga eso. Leí de un erudito bíblico que confirma la tendencia de hacer a Jesús a nuestra imagen. Realizó con los alumnos de su clase un ejercicio. El primer día de clases lo sometió a una prueba psicológica estándar dividida en dos partes. Los resultados no dejan de ser insólitos. La primera parte trata de Jesús. Y si usted piensa que Jefferson es el único que jamás ha hecho esto, permítame decirle que se hace vez tras vez, todos los días. Hablaremos más de esto el día de mañana. Antes de despedirme de esta edición de Momento Decisivo, permítame animarle a que dedique un momento para solicitar el libro, la guía de estudio o ambos, titulados Nunca pensé que vería el día. Le veré el día de mañana.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 cuando se escarnecería tanto a Jesús. Si deseas solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Nunca pensé que vería el día en 10 discos compactos.